La mesa está servida, hay un lugar especial para ti. Santa Cena Colombia, Iglesia La Luz del Mundo, 4 de diciembre, 4 de la tarde, hermosa provincia, Bello Niquía. Hermanos y compañeros en Cristo Jesús, la paz de Dios sea con vosotros.